Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Acabado con el Padre Nuestro, ni acabaremos con el Padre Nuestro. Está cañón ponerse contra el Señor, ¿verdad? Pero te invito a que vayamos otra vez a nuestro versículo base, que es Mateo 6, del 9 al 13. Si lo quieres buscar ahí o si lo ponen acá en la si no traes Biblia, hay creo algunas Biblias por ahí, pero dice Jesús enseñando a sus discípulos, ustedes pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo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 Hablando con unas personas eh, me decían, es que eh, desde que empezamos a estudiar el Padre Nuestro, ha cambiado el concepto del Padre Nuestro para nosotros. Y yo espero que en tu vida haya cambiado también el concepto del Padre Nuestro. Y va a seguir cambiando. Y el día de hoy, ¿qué nos toca? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Están listos para estudiar esta parte? ¿Sí? ¿Tienes el corazón listo? Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle que, que Él hable a nuestros corazones. Y, y, y yo te pido que hagas a un lado cualquier... Cualquier circunstancia en tu vida y escucha la palabra de Dios Mira, el tema de hoy te va a servir muchísimo en tu vida Te va a servir, no sabes no sabes cómo te va a servir Padre, en el nombre de Jesús Te pedimos Por tu misericordia, Señor Que tu Espíritu Santo nos hable hoy Espíritu Precioso, en el nombre de Jesús te rogamos, enséñanos hoy, cámbianos hoy, confrontanos hoy, Señor, transformanos a tu imagen y semejanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, gracias. Y no nos metas en tentación más, líbranos del mal. Esta última frase de la oración que Jesús puso como modelo, ya dijimos que no es un mantra, ¿no? no es una oración mágica, sino tienes que saber el significado profundo. Esta última oración, esta última frase, tiene una experiencia íntima más profunda con Dios. ¿Cómo? No nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Es más íntimo que Padre Nuestro? Ahorita vamos a ir para allá. cada creyente es un hijo de Dios ¿estás de acuerdo? ¿sí? ¿tú has creído en Cristo? ¿sí? cada creyente es un hijo de Dios cada creyente es un adorador ¿sí? lo que estuvimos haciendo ahorita que fue? adorar al Señor cada creyente es un adorador cada creyente es un súbdito cada creyente es un siervo cada creyente es un mendigo conste que utilicé los acentos bien, ¿eh? sí, porque de repente se me olvida y pongo el acento en otro lado y se oye otra cosa. ¿Mendigo de qué? El pan nuestro de cada día. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Y cada creyente es un pecador también. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es un hijo de Dios, padre, es un adorador, santificado sea tu nombre, un súbdito, venga a tu reino. Un siervo, hágase tu voluntad. Un mendigo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y un pecador, y perdona nuestras deudas. Pero ¿sabes qué? No todo creyente percibe las, las tentaciones que lo asedian. Ni tampoco percibe la tendencia que tiene hacia ellas. ¿Sí queda claro eso? A lo mejor tú sabes mucha palabra de Dios, pero no te estás dando cuenta Y no percibes que las tentaciones están a tu alrededor Y lo peor del caso es que no te das cuenta Que tú tienes una tendencia hacia esas tentaciones Ahí es donde nos agarra el diablo A cada uno de nosotros Y yo me incluyo, ¿eh? yo soy el primero que estoy aquí Y yo me incluyo No creas que por acá y los títulos que podamos tener O los estudios que podamos tener Ya somos No, no, no, no, somos carnita ¿sí? a ver, toca. Soy carnita ¿Sí? Todavía no soy espíritu. ¿eh? ¿Qué tal si pasara la mano y... Ah, ¿verdad? Ojalá un día. Cuando el Señor me dé el cuerpo glorificado, entonces sí. Ah, por eso, sí. Ah, la tuya, sí. Ah, bien no todo hijo de Dios aun cuando tenga una edad avanzada o una edad corta o tenga mucho tiempo en el Señor o poquito tiempo en el Señor conoce plenamente el significado de ser metido en la tentación pues algunos de nosotros seguimos una senda fácil y rara vez somos arandeados porque seguimos una senda fácil y cuando tú sigues una senda fácil el diablo no se mete contigo ya te tiene agarrado Pero cuando tú eres un creyente, un hijo de Dios, que te metes con Dios, entonces el diablo empieza a... Chup, y chup, y chup, empieza a atacarte. Otros creyentes son unos bebés tiernos, que difícilmente conocen su propia debilidad o su propia corrupción. Están tan pequeños que todavía dame más, dame más lechita, no sé todavía, y siguen con cosas del mundo, y siguen tomando lechita, pero son bebés espirituales, pero también hay otros que no son bebés espirituales, que ya tienen, este, ya les arrastra el colmillo de experiencia, y de todas formas, no se dan cuenta de su debilidad. Y mira, para que entendamos plenamente esto y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, tú y yo deberíamos haber experimentado intensas escaramuzas en diversas luchas y haber combatido contra el enemigo porque él pelea por nuestra alma. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta tú has luchado con el, o sea, con el diablo, ¿O sea, has luchado con tentaciones, has luchado inclusive con tu vieja naturaleza, el viejo hombre. Como les decía yo a veces a, a, a, a los que se bautizaron, es que de, el, el, el, el símbolo del bautismo es te sumerges y sale un nuevo hombre y el viejo hombre queda ahí. Esa es la simbología. Pero a veces el viejo hombre se sale del agua y te agarra del pie. Y tú, y ay sí, claro, y te vas regresando con él. En vez de, chum, sácate, bien abajo, ya no te quiero ver. Y esas luchas y esa, esas escaramuzas que nos aventamos, una de dos, o te va fortaleciendo en tu vida o caes más en pecado. No hay de otra. Y mira, cuando tú y yo nos hemos escapado a duras penas, así como José, ¿se recuerdan la historia de José? De José el soñador en Egipto, ¿sí? Estaba sirviendo en casa de Potifar. Y aquella se vistió con los mejores vestidos de lino transparente porque las, las egipcias usaban lino transparente y joyas y demás de todo, y empezó a seducir a José. ¿Y qué hizo José? Ay, señora, no. Ay, señora, la trenza, no. Yo creo que le así, se le movió el tapete. ¿A quién no se le movería el tapete? No, a mí no, es que yo soy el hombre de Dios. A todos se nos mueve el tapete. Mujeres y hombres El diablo sabe por dónde llegarnos Y se nos mueve el tapete ¿Y qué hizo José? Cuando se dio cuenta de la tentación Y se dio cuenta que si, si caía que ¿Iba a qué? A ofender a Dios ¿Y qué dijo? Primero Dios Y córrele ¿Y cuál fue la consecuencia de ahí? Lo metieron a la cárcel ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel José? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Veinte años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Eh? Dos años. Estuvo veinte años en la cárcel José. Por no querer acostarse con la, con la esposa de Potifar. ¿Algunos estaríamos dispuestos a pagar ese precio? O algunos diríamos, no, pues mejor sí. ¿No? Lo que eso signifique. Entonces, tú y yo, sí o no, nos hemos escapado de las tentaciones. Has corrido, algunas veces hemos caído en tentación, pero otras veces hemos corrido de la tentación y escapado hacia penitas así, ahora sí que de panzazo. Y, y cuando tú has escapado duras penas, tú entonces, cuando has vivido esto, entonces tú sí puedes decir, Señor, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. El hombre, la mujer que ha sentido la cercanía de la red del cazador, porque el diablo es un cazador ¿eh? el que ha sentido el aliento del león ahí atrás el que comió cebolla o camarones el hombre y mujer que ha sentido la cercanía de la red del cazador el hombre que en alguna vez de su vida ha sido prendido y destruido por el adversario pide con insistencia al Señor no me metas en tentación Señor Líbrame del mal. Y hoy vamos a tocar eh, varios puntos importantes que destacan de no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Primero que nada, ¿qué es lo que propicia que nosotros hagamos una oración de esta forma? ¿Qué propicia en ti que tú clames y digas, no me metas en tentación, Señor? Muchos agarran y dicen, bueno, es que si caí en la tentación... Si caí en la tentación Fue por culpa de Dios Muchos dicen así Porque dicen No me metas en tentación Entonces si caí en la tentación Señor es tu culpa ¿eh? Yo no me quería acostar Con fulanita Pero Pues caí Y es tu culpa Porque yo te dije No me metas en tentación No, no va por ahí la cosa No va por ahí la cosa Gracias Ahí está el lava Si cuando me traigan agua, mejor tráiganme la tibia. Vamos a ver tres puntos. ¿Qué espíritu propicia una petición así? ¿Qué es lo que te motiva a ti a clamar así? En segundo lugar, las pruebas contra las que esta oración implora. Número uno, ¿qué te propicia hacer una oración No me metas en tentación. Más del mal. Número dos. Las pruebas contra las que esta oración imploras tú. Y número tres. Las lecciones que enseña. No me metas en tentación. Más líbrame del mal. ¿Ok? ¿Qué propicia una oración como esta? Propicia tres cosas. Número uno. Por la posición donde Jesús lo pone en el Padre Nuestro, no lo metió al principio, no lo metió en medio, sino lo mete prácticamente al final de la oración. Gracias. Lo mete casi, ¿y sabes por qué? Cuando tú analizas el por qué, es porque lo primero que propicia esta oración es un espíritu de vigilancia un espíritu de vigilancia porque esta petición sigue a la frase perdónanos nuestras deudas y después no nos metas en tentación ¿por qué será esto? Vamos a suponer que tú oraste y perdona mis deudas como así yo perdono. Y, y, y cumpliste con eso. ¿Recuerdan esa, esa, esa enseñanza? Perdonaste y fueron perdonados tus pecados. Entonces, tus pecados son perdonados. Y tú estás, ah, oh, gloria a Dios, gracias Señor por perdonarme. Pero luego, y sí o no, y he hecho un vistazo en tu vida pasada, pronto vas a percibir, ¿Qué es lo que pasa? Hay un modus operandi del diablo. Y tú cuando te metes con Dios y lo adoras y dices, Padre mío, y te metes como hijo y adoras, santificado sea tu nombre y todo lo que ya hemos visto, y perdona mis pecados, Señor, así como yo perdono a los demás, y el Señor te dice, ok, perdonado eres. Y tú, ah, oh, delicioso. Y de repente, tú que has recibido el perdón, de repente llega el diablo y te tienda. ¿No les ha pasado eso? Y estás en el gozo del perdón y llega el diablo y ¡pum! te tienta. Y muchas veces caemos. Otras no. Pero estás en el gozo del perdón y llega el diablo y ¡pum! te tienta. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, nuestro adversario, no puede soportar que sus súbditos mengúen. Entonces cuando tú te metes en la presencia de Dios y tus pecados son perdonados y recibes ese perdón el diablo, ¡Tin, tin, tin, tin! alarma, alarma, alarma, se nos está saliendo del huacal, y entonces cuando el diablo ve que tú cruzas esa línea fronteriza de perdón y que tus pecados son perdonados y que te estás metiendo con Dios, entonces el diablo reúne todas sus fuerzas y aplica toda su astucia para ver si por pura chiripa y suerte, te hace caer. Y por si pura chiripa y suerte, te quita tu vida, te roba tu vida. Y entonces el Señor Jesús al poner esta frase, al poner esto en, en, en, en el Padre nuestro, después de todo lo que hemos visto, lo que está haciendo el Señor, Él está viendo que nosotros estamos siendo constantemente bombardeados por el maligno para que caigamos, ¿sí o no? y entonces el Señor lo que hace es que pone una alerta en tu corazón, porque Él sabe de la ferocidad y la sutileza de las tentaciones del diablo, porque el creyente gozándose en el perfecto perdón, ha recibido de Dios y clama a Dios, no me metas en tentación Señor, y entonces el diablo te dice ¡ah! no quieres caer en tentación ahí te va la tentación a ver si sí es cierto, que eres muy fuerte ¡ajá! ¿tú dices? ¿tú dices? ¿tú dices? a ver si sí es cierto y nosotros como creyentes tenemos que tener un temor de perder el gozo del perdón ¿entiendes eso? lo voy a volver a repetir nosotros como creyentes debemos tener un temor de perder el gozo del perdón y nuestra oración Escúchame bien, no nos metas en tentación Voy a parafrasearlo Escúchame bien, nuestra oración debe de ser Padre nuestro No permitas que perdamos la salvación Ese, ese gozo de la salvación Como, como escribía eh, eh, David ¿Recuerdan? En el Salmo 51 No quites de mí Trae de nuevo el gozo de mi salvación No quites de mí tu Santo Espíritu Señor ¿Por qué fue que clamaba así David? ¿Qué acababa de pasar? Le acababan de descubrir su pecado con Betzabé Y Natán, el profeta, agarra y pum, le se la suelta, pero así, ¡ay, qué gacho eres! Natán, tú siempre me regañas, ¿eh? ¿Qué le dijo David? ¡Ay! Sí, es cierto, Dios, de ti no hay nada oculto, Señor. ¿A dónde oiré Que si me meto allá, tú ahí estás, que si me voy a lo profundo, tú ahí estás, Señor. ¿No dice así? O sea, no hay nada oculto para Dios, Entonces debemos de tener un, un, Nuestra oración debe de ser Padre nuestro no permitas que perdamos ese gozo de la salvación Que he obtenido tan recientemente No permitas que sea sometida a peligros No dejes que Satanás quebrante Mi recién encontrada paz ¿A poco no? Llegas, sales aquí de la reunión gloriosa Oh qué presencia Oh mira los niños, ve ahí están los niños recibiendo ¡Oh, Gloria a Dios Wow qué padre Dios Y te pones a comer y ¡buah! te empiezas a comer con tu esposa Entonces lo que viviste aquí ya no pasa, ¿verdad? No, vean, no pasa. No, no, no. En esta iglesia no pasa, gloria a Dios. En esta zona de la ciudad no pasa. Los hijos empiezan a pelear. No permitas que Satanás quebrante nuestra reciente paz. Acabamos de escapar del pecado. Acabamos de escapar de la maldición. No me sumerjas nuevamente en las profundidades del mar. Acabamos de nadar hacia la costa. El barco se hundió. Nos agarramos de un tablón. Nos agarramos de los restos del barco. Y acabamos de llegar a la costa, Señor. No permitas que me vuelva a meter otra vez a la sola, Señor, ahí. Y me, me metas en la otra vez. en la Esa es la oración. No permitas, Señor enséñanos a no tentar de nuevo al mar Señor yo veo cómo avanza el enemigo Señor está listo para zarandearme como si, si fuera cualquier cosa no permitas que seamos puestos en sus manos líbranos te lo suplico Señor esa es la oración eso es lo que quiere decir líbranos del mar es una oración de vigilancia de estar en vigilia no quiere decir que no duermas ¿sí? porque luego a veces la gente toma las cosas literales y ahí están como búhos en la noche no. significa que estemos alerta y fíjate bien la vigilancia en la vida cristiana es importantísima no importa si acabas de recibir al Señor no importa si tienes tres segundos de haber recibido al Señor o tienes ochenta años en el Señor y te sabes la palabra de peapa siempre debes de estar vigilante Siempre, porque cuando te las creas que te las das de mucho, ahí es punto. Como dice el que más se cree que esté firme? Aguas, ¿por qué no? no yo no lo digo, lo dice la palabra. ¿no? Entonces, si te sientes muy chicho en la palabra, si nos sentimos muy aguas, porque el diablo está, i, i, i, este va a caer, pero cual largo es. No hay una sola hora en que nosotros los creyentes podamos darnos el lujo de descuidarnos. ¡Ojo! En otras palabras, no nos podemos dar vacaciones de Dios. Te puedes dar vacaciones de tu trabajo. E irte a donde tú quieras. Pero aún estando en esas vacaciones físicas de descanso, ahí debes estar metido con el Señor. Porque yo he sabido de mucha gente que se va y se da sus vacaciones de Dios y terminan en un montón de cosas más y se van a la playa y, y los hombres parecen que están en el ping-pong ahí viendo pasar bikinis de colores como decía Luis Miguel ¿no? ¿cómo era la canción? La que cantaba este, Paola de chiquita. Cuando calienta el sol, ¿no? Cuando calienta el sol, aquí en la playa. ¿Y sí que calienta? Ah, pero estoy de vacaciones de Dios. Sabes que tú y yo no podemos descuidarnos, ni darnos el lujo de descuidarnos. Tenemos que velar. Mira, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego así, escúchame, hombre, mujer, señorita, joven... Tienes que estar velando en Dios, porque cuando tú estés solo, cuando estás solo la tentación, como un asesino se mete ahí a tu lado, como serpiente ahí eh, serpea ahí a tu lado ahí y de repente ¡pum!, te brinque cuando tú estás solo, tienes que estar vigilante, tiene una daga especial que se te encaja cuando tú estás solo. Mira, esposo, si tú tienes tendencia a, a, a ver pornografía, a ver cosas y todo eso, ¿sabes qué? No dejes a tu esposa. Si te vas a meter en la computadora, vente, métete aquí, mi Mira, ponte aquí junto a mí y vamos Tú estudia ahí y yo aquí en la computadora. Tienes que estar vigilante porque tienes que saber cuál es tu, tu debilidad. O si sabes que tu debilidad es el chisme, mira, hay unas cintas... Grises que pega bien bonito, ¿cómo se llama? La mágica, le decimos en la aviación. Que pega a padrísimo. Si sabes que es tu chisme, mira. Porque ya sabes que es tu debilidad. Y así como es a muchas cosas. Mira, debemos de poner... ¿Recuerdan el versículo cuando Caín y Abel? ¿Recuerdan ese versículo de Caín y Abel? Cuando Dios, antes de matar a Abel, Dios le dice... ¿Por qué está tu rostro así todo? Y, re, y, que le, y, y, y, le, y le dice, ¿sabes qué? Aguas caen El pecado está a la puerta Y hay otra versión donde dice Está agazapado a la puerta Dice, pero con todo Él Se va a sujetar a ti Tú tienes señoría Léanlo ahí en Génesis Desde antes de que Jesús viniera Él ya como hombres ya nos había dado Autoridad Entonces está ahí agazapado en la puerta, el pecado está ahí. Sabes que tú y yo tenemos que cerrar la puerta y no solamente cerrar la puerta, sino poner chak chak chak chak. Pasar los pasadores para que no se meta. Joven, tú tienes que hacer eso. Viene el pecado, viene la tentación y ay, pues qué van a decir los demás? ¿Que soy una aleluyita? Pues sí, que lo digan y ¿No crees en Dios? Porque esto es de valientes, esto es de... No iba a decir de machos, pero está mal utilizado. Esto es de hombres. Y esto es de mujeres. tal en la extensión de la palabra. Tenemos que poner pasadores y cerrojos en la puerta para mantener afuera al diablo. Tenemos que velar cuando estamos también en público. Cuando estamos con las reuniones de los amigos y todo. Pues las tentaciones agrupadas... Son como tentaciones tropas que lanzan flechas que están volando todo el día, ¿no? Y de repente estás con, el, con la bola de amigos y amigas y te envuelven. Y cuando menos cuenta te das, ya estás igual hablando de fulano y hablando de Sutana, y sí que quién sabe qué, ya la barriste, la atrapeaste y la enceraste. ¿Sí o no? ¿No pasa? ¿O no tienen amigas o amigos? Y los amigos, ay pues que tienen, échate una, hombre, una no es ninguna y dos apenas hace una, así que síguele, ¿no? Y yo pongo la sí, sí, ¿verdad? Ay, qué, ¿Cómo eres, hombre? ¡Ay! ¿Qué aguado eres? Has de ser cristiano. Y tú, no, pues para que veas que soy un cristiano distinto, yo sí me echo una. Y dos, porque una no es ninguna y dos apenas hacen una tenemos que velar aún en público en lo privado en público en fin, los amigos más selectos que tú puedas elegir que yo pueda elegir no estarán desprovistos de alguna mala influencia sobre nosotros inclusive los mejores amigos con las mejores intenciones de repente hay una mala influencia en serio y yo no te digo que deseches tus amigos lo que te digo es que estés vigilante que cuando tú veas que hay algo que no checa con Dios ok ¿Sabes qué? Yo no le entro a eso. ¿Sí me van siguiendo? Es apenas el primer punto de tres del primer punto de tres. A menos, o sea, los amigos más selectos que puedas elegir no estarán desprovistos de alguna mala influencia sobre ti a menos de que tú te mantengas a la guardia. Si tú te puedes mantener en la, la defensiva, vigilante a la guardia, ok, sale. Pero si no, mejor hazte un lado. Recuerda las palabras de Jesús. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velado. Ahora, si nuestro Señor dijo eso, es porque sabe de qué pecogeamos, ¿no? Si no, no se hubiera dicho velado, hubiera dicho med, o hubiera dicho dormir O hubiera dicho Cualquier otra cosa Conforme tú digas No me metas en tentación de mi Tú estás velando Es una oración que se va a elevar Con frecuencia desde lo íntimo De tu corazón, porque es una oración De vigilancia Punto número dos Lo segundo que propicia esta frase, no me metas en tentación más libre del mal, ¿sabes qué es lo que debe de propiciar en ti? Es un horror, escúchame bien, es un horror al simple pensamiento de caer de nuevo en el pecado. Si algo debes de tenerle horror es a volver a caer en el pecado. Y cuando dices, no me metas en tentación me o sea, ¿sabes qué? Dios, tengo horror de volver a caer al pecado, Señor. Yo no quiero volver a caer. Mira, hay una historia muy, muy, muy padre, es de un minero, que era una persona, o sea, tremendamente eh, eh, grosera, blasfema, blasfemaba de Dios, era un vulgar, era un hombre que llevaba una vida, así bien de la vida alegre o de la vida loca, como dice aquel. ¿Quién es el que dice de la vida loca? Y así este señor, este minero, hacía todo lo malo. Pero de repente, alguien le comparte, y recibe la luz de Dios, y es convertido por la gracia divina. Y este minero estaba terriblemente temeroso que sus amigos, escúchame bien, sus amigos, sus compañeros de trabajo, lo volvieran a empujar otra vez a lo mismo, a su vida anterior, porque él había vivido, perdón que lo diga así, en la porquería y cuando es rescatado de Dios o sea, él estaba tan agradecido que estaba tan temeroso que sus cuates lo regresaron otra vez ahí y ¿sabes qué? él sabía este minero sabía que él era un hombre de fuertes pasiones con la tendencia a ser llevado al descarrío por los demás por lo tanto, este minero esta persona tenía su miedo de ser arrastrado otra vez a sus viejos pecados, ¿a veces no te ha pasado eso así? o sea, seamos sinceros pero este minero lo que hizo fue oró al Señor no me metas en tentación y su oración fue tan ferviente que oró con un empeño pidiendo que antes de volver a sus caminos prefería morir y en ese mismo instante se murió Dios es sabio así que aguas con tus cuates <ríe> y aguas con lo que le pides a Dios porque yo prefiero decir, si yo veo que, que, que yo me voy a ser arrastrado, Señor, por favor oh, Padre, ten misericordia de mí, y si él dice, no, pues sabes que este cuate no puede, ir. vámonos gloria a Dios <ríe> yo creo que tal vez fue la mejor respuesta a la mejor petición que este hombre pudo haber hecho ¿qué originó esa oración? Un miedo terrible a volver a caer en el pecado. Ahora, el miedo no es de Dios, ¿me entiendes? Pero estoy hablando de que tengamos una repulsión hacia volver a caer en lo mismo. ¿O no te choca tu vida volver a caer en lo mismo? Y cada semana sí, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y brincas y saltas y mira lo que ha hecho Dios. Y el martes, ¡Ópale otra vez! y ya llegas el domingo, otra vez y, y mira lo que ha hecho Dios y el miércoles de la siguiente semana sopale otra vez! y es muy común entre los esposos pues no que muy cristiano no que muy adorador y el otro ¡ay sí te viene hipócrita y tú ahí, que que leyendo la palabra y que eh? no, no pasa aquí digo, estoy en otros lados Estoy yo seguro que cualquiera que haya llevado una mala vida Si la maravillosa gracia de Dios te ha sacado de esa vida Vas a estar de acuerdo en que la oración del minero No era en ninguna forma exagerada Porque lo que tú y yo tenemos que cuidar como algo Lo más precioso es la salvación que tenemos Mira, sería mejor morir inmediatamente que continuar viviendo para retornar a nuestro primer estado y cubrir, ¿sabes qué? De deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración que estamos considerando, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, tiene que brotar desde lo más íntimo de nuestro interior. Cuando sentimos que el enemigo está cerca cuando vemos que las tentaciones se nos empiezan a cruzar y sabes que debe ser no me metas en tentación Señor no permitas que caiga Señor el ruido del, de las pisadas del demonio muchas veces resuena en nuestros oídos sobresaltándonos y entonces nos estremecemos como no oh, oh, oh, y ahí viene la tentación otra vez ¿Qué voy a hacer con la tentación Y de repente agarras y dices, ¿cómo otra vez estás aquí? ¿Es posible que yo caiga de nuevo? ¿Puedo manchar estos blancos vestidos con ese despreciable pecado que mata mi vida, que asesina mi paz? ¿Puedo yo caer y manchar y, y pisotear la sangre de Cristo? Su preciosa vida que le costó a Él por mí. Eso es lo que significa no me metas en tentación. Más líbrame del mal. La oración parece decir, oh Dios mío, guárdame de este horrendo mal, Señor. Llévame, te lo ruego, donde tú quieras, inclusive a través del valle de sombra de muerte. Pero no me metas en tentación para que no caiga y te deshonre. Mira, un niño que se ha quemado y que tiene las heridas de la quemadura y que le dolió ¿qué hace? ¿vuelve a meter la mano? ¿madres? ¿Sí? ¿por qué nosotros que tenemos las heridas del pecado que sabemos que sufrimos muchísimo ¿por qué volvemos a caer? ¿no deberíamos ser como el niño? no, yo sé que ahí me quemo Mejor ni me meto. Yo sé que ahí... O sea, yo sé que si voy... Ahí donde están mis cuates... Y se están echando las chelas... Y yo tengo problemas de, de alcoholismo... O tuve problemas de alcoholismo... Y fui rescatado... ¿Para qué, hijos, me voy... Y me meto con mis amigos... Que están tomando chelas? Si sí, yo sé... Que, que, que tengo problemas con estar viendo cosas y que estar viendo mujeres y, y, y me llama la atención y parezco su, su, su, o sea, así monitoreando qué es lo que está alrededor y, y entonces ¿para qué voy y me voy con mis cuates al table dance? ah no, yo no voy a ver ¿eh? o ¿para qué me pongo a ver cosas así? si sé que, que, que eso me, me jala y me mete y me puede llevar a quemarme otra vez mira, el segundo punto es Que la, cuando tú digas, no me metas en tentación, lo que traiga en ti es un temor, un horror de volver a caer otra vez en el pecado. Y si en eso, eso provoca en ti esa oración, ya estás del otro lado. Porque entonces vas a ver y vas a decir... oh. Hace un tiempo teníamos tenemos una amiga que dice que cuando ella se convirtió al Señor, el Señor le permitió ver. Estaba en una pachanga ahí con sus amigas y estaban todas así jugando y cotorreando y chismeando y barriéndose a todo mundo. Y estaban todas así y que de repente una persona le empezó a compartir a ella y ella se, se zafó de, de, de, de todo este ambiente que estaban ahí. Y cuando ella le agarra y dice, sí, sí, quiero recibir al Señor, de repente el Señor en ese instante le abre los ojos y ve toda la podredumbre espiritual que estaba ahí moviéndose entre la gente dice que de ahí había puercos o sea, había buah, o sea, cosas horrendas así, y que ella se quedó así y dijo, ay, ¿qué es esto? mira, que Dios nos pueda abrir los ojos y ver a veces en las porquerías en las que estamos Porque existe ese mundo espiritual. Lo que pasa es que no lo percibimos, no lo vemos. Pero, pero sí sentimos que están ahí las tentaciones. Y sabemos que están ahí las tentaciones. Ah, pero a mí no me pasa nada. Y ahorita más adelante vamos a ver eso. Es el tercer punto, de hecho. Entonces, punto dos. ¿Sí quedó claro? Que provoca en ti un horror de volver a caer. Número tres. Este, este, esta oración propicia. Es muy claro lo que propicia. Es una desconfianza en la fortaleza personal. El hombre que siente lo, se siente lo suficientemente fuerte para todo, que es temerario, inclusive invita a la batalla a que, porque voy a hacer visible el poder aguas con eso. ¿Sabes qué? No, yo puedo ir y a mí yo no caigo en tentación. Mujeres, esposas, ¿no han escuchado a sus esposos? No, no, no, yo voy ahí, yo no pasa nada. No pasa la primera, no pasa la segunda, no pasa la pero poquito a poco va cediendo. Y te vas acostumbrando, y te vas acostumbrando, y tu guardia la vas bajando, la vas bajando, la vas bajando, y cuando menos te das cuenta ya te dieron un knockout. Este hombre que tu, tu, tu y mujer que dice no, no, no es que yo me la sé de todas. Me sé la palabra de izquierda, derecha, y de derecha, izquierda, y de arriba para abajo, hasta los mapas y el, y el índice. Dice, no, oh, yo, yo me puedo reunir con los que... Y se pueden reunir en contra a mí todos los que quieran. Yo soy lo suficientemente capaz de cuidarme y sostenerme contra lo que sea. ¿Sabes qué? Eso no es lo que un hombre de Dios dice ni una mujer de Dios un hombre y una mujer de Dios que ha sido enseñado por Dios que ha sido rescatado no se agarra y se pone no, yo me voy a meter al antro como hace muchos años aconsejábamos a jóvenes y decían pues qué tiene ir al antro pues ahí estoy ¿no? y yo estoy bien y todo eso sabes que estás completamente fuera de la cobertura de Dios ahí puede pasar lo que sea y conocimos de una persona que se le echaron ahí cristiana él no estaba haciendo nada malo y sin embargo pa. Hubo disparos y uno de los disparos le tocó. El hombre y la mujer que han sido enseñados por Dios y que conoce, escúchame bien, que conoce, tú conoces tus debilidades, ¿no? ¿O no? Si no conoces tus debilidades, dile a Dios, muéstrame mis debilidades, pero no nos hagamos, y yo me incluyo, todos conocemos cuáles son nuestras debilidades. Entonces, el hombre, la mujer que ha sido enseñado por Dios y que conoce sus debilidades, ¿sabes qué? No quiere ser probado. No es, ay, yo me... me! No, yo no quiero ser probado, sino que busca lugares tranquilos donde pueda estar bajo la protección de cualquier daño. Y eso sí si como hijo de Dios te ves involucrado en una batalla si la tentación viene tú vas a pelear como hombre y vas a pelear como mujer si eres tentado vas a ver van a ver los demás cuán firme te plantas y dices no aunque los otros se burlen, aunque los otros te digan lo que digan a lo mejor te quedas sin amigos o sin amigas no importa pero tú vas a estar firme Pero lo que dicta en ti es que tú no buscas el conflicto, el conflicto llega a ti y cuando llega, pues bueno, peleo, pero yo no ando viendo, a ver, a ver, ¿dónde hay tentaciones? A ver, díganme, ¿dónde hay? ¿Dónde hay más viejas encueradas? Y ahí me voy y me meto. Para que vean que yo, mira, yo, mira, mis ojitos no las ven. Sí, no, o sea, perdón que les hable así directo, pero es que si no les hablo directo como que, como que salen y dicen, pues no entendí bien qué quiso decir. Escucha. No pasa, ¿verdad? Digo, es es fácil burlarnos de las demás gentes, ¿verdad? Escúchame bien, como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, el recuerdo de nuestra previa debilidad, nuestra voluntad quebrantada, Nuestras promesas incumplidas, porque todos de repente le hemos prometido a Dios. No, si Dios de veras ahora sí, ya deberitas, deberitas, deberitas, como el burro. ¿Sí o no? Y en tres horas ya volvimos a romper nuestra promesa. Ese recuerdo de nuestra previa debilidad, de nuestra voluntad quebrantada, de sus promesas, las, nuestras promesas incumplidas, nos conduce a orar para no ser severamente probados en un futuro. No nos atrevemos a confiar otra vez en nosotros mismos porque no queremos una lucha de esa forma sino más bien pedimos si es posible que seamos librados de esos severos encuentros y nuestra oración es no nos metas en tentación ¿me vas siguiendo? o ya te estoy durmiendo Por esto tú clama, no me metas en tentación Piensa en ti mismo para que no seas tentado Y ora. ¿sabes qué? Yo, yo ya sé de qué se trata eso Yo ya sé de dónde me rescató Ahora estoy en una mejor posición Mira lo que ha hecho Dios ¿No cantamos mira lo que ha hecho Dios? Ahora, ¿qué estás cantando? Mira lo que ha hecho Dios ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Tocó mi mente, me cambió Justo a tiempo me salvó No, no estamos cantando eso Entonces, ese recuerdo de donde yo estaba y, donde, y ahora donde yo estoy, volteo a ver y digo, no, no, no, ¿sabes qué? Yo no confío en ti, Señor, confío en ti. Señor, en mi oración, oh, Señor, es yo confío en ti, que tú me vas a fortalecer. Tú eres la fuerza de mi vida, Señor. Tú eres el que no me vas a dejar caer en tentación. En vez de ir a buscar la tentación. Mira, esta oración... Esta oración que el Señor Jesús enseñó, no es para Él, es para nosotros, sus hijos. Es estar clamando por nosotros. Para Él fue, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase. Para Él fue todo eso. Pero esta parte es para nosotros. <risa> Dios, no me dejes caer en tentación. Por el horror de que no quiero caer ahí. Mira, muchos de aquí tenemos hijos, ¿Verdad? Y los hijos siempre se acercan con los padres a decirnos un montón de cosas, que algunas son apropiadas y otras no son apropiadas. Y nosotros en el conocimiento de, de padres, la experiencia que tenemos, sabemos aprender en que esto que me está diciendo es propio y esto es impropio. Yo veo, yo veo que esta oración manifiesta esa bendita confianza Del niño que expresa a su padre el miedo que le aflige. Ya sea que ese miedo sea válido o no. Cuando tú dices, no me hagas esto otra vez. No me metas en tentación. Lo que le estás diciendo es, papito, ¿no empezamos con Padre Nuestro? Gracias. Sí. sí, no empezamos con el Padre nuestro y cuando tú llegas al punto de, de, de, de no me metas le estás diciendo, te estás acercando como hijo a los pies de tu padre y le dices, oh papá mira, mira, mira mira, es que tengo miedo de esto porque me persigue esto porque el diablo sabe que te gusta y dónde caes Y entonces te acercas a los pies de tu padre ay, ¿Y ay, qué va a hacer tu padre? Ay, sí, como muchas veces le hacemos a nuestros hijos Ay, que te, te está exagerando ¿eh? ¿Te va a hacer eso Dios? ¿No le hacemos así a nuestros hijos? Ay, ven, ven. Y muchas veces no le damos importancia a lo que nuestros hijos nos dicen Dios, ¿qué va a hacer contigo? Te va a tomar Y te va a decir Tranquilito, no te voy a dejar caer Mira Corramos a Él Que ama a sus pequeñitos Y ese eres tú y yo Y que como Padre Él va a sentir piedad por nosotros Y nos va a calmar Inclusive en alarmas innecesarias Entonces ¿Qué es, qué es lo que inspira esta oración? El primer punto Número uno Vigilancia Número dos Un horror un temor de volver a caer en lo mismo y número tres desconfianza en nuestra propia fuerza y confianza en nuestro Dios en nuestro Padre sí me sigue todavía faltan dos puntos ya se cansaron todavía tengo tiempo estoy checando el vuelo además es muy temprano en segundo lugar, ¿qué nos deja esta, esto? ¿Cuáles son las tentaciones contra las que esta oración pide? ¿Cuáles cuál, cuál son esas tentaciones que, que estamos clamando? No nos dejes caer en tentación. ¿Cuáles son esas pruebas tan temidas? Mira, yo creo que esta oración no tiene la intención de pedir a Dios que nos libre de ser afligidos por nuestro bien o que nos guarde de sufrir. Como disciplina. Debemos de estar contentos de ser librados de estas cosas. Pero la oración apunta a otra forma de prueba. Y puede ser parafraseada así. Líbrame, oh Dios, de las pruebas y sufrimientos que me puedan conducir al pecado. Líbrame de las pruebas demasiado grandes para que no sucumba. Porque pueden vencer mi paciencia, o mi fe, o mi firmeza. Ahora, ¿cómo podemos caer en tentación? Y sabes que lo primero es cuando Dios retira su gracia divina de tu vida. Vamos a suponer por un instante, y solo es una suposición, que el Señor nos dejara por un momento. Escúchame bien, piénsalo, o sea, piénsalo, no pienses en ay, piénsalo bien, esposo mío, piénsalo bien, esposa mía. No, no, no, tú, tú, tú piensa, tú en tu vida piensa por un instante que el Señor te dejara por completo ¿sabes qué? pereceríamos pero así supongamos que en cierta medida nos quitara su fortaleza ¿no estaríamos en una condición peligrosa? supongamos que Él ya nos sustentara nuestra fe porque Él es el que la sustenta ¿eh? ¿qué pasaría? seríamos incrédulos así de volado Y supongamos que Él rehusara apoyarnos en el tiempo de la tribulación y de la aflicción. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? No guardaríamos nuestra integridad. Al hombre y mujer más recto no serían más rectos por mucho tiempo. Ni el hombre más santo continuaría siéndolo. Supongamos... Que tú caminas a la luz del rostro de Dios Y llevas el yugo de la vida fácilmente Porque Él te ayuda Porque Él te sustenta Supón que su presencia de tu vida Fuera retirada ¿Qué harías? ¿Sabes qué haríamos? Seríamos semejantes a Sansón ¿Recuerdan la historia de Sansón? ¿Sí? Le si no saben, léanla en jueces Ahí está la historia de Sansón Y fue el hombre más fuerte del mundo, no fue Superman, ni he sino fue Sansón. Y Sansón tenía un voto delante de Dios y mientras él tenía su pelo largo y se mantenía en Dios, él hacía grandes cosas, agarraba las puertas de Gaza y las llevaba cargando hasta un monte y las echaba ahí, mataba a un montón de filisteos y hacía un montón de cosas. ¿Pero qué pasó cuando Sansón... La presencia de Dios lo dejó. ¿Y cuándo lo dejó la presencia de Dios? Cuando él empezó a bailar con el enemigo. Y entonces llegó Dalila y él hizo uh, Sansó. Ay, pues, ¿qué va a pasar, hombre? Yo tengo la unción de Dios, tengo la melena larga, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Sansó <risa> había una serie de televisión hace años Se llamaba Ensalada de Locos Eran dos Dos, dos señoras quedadas Ahí que hacía el loco Valdés Y hacía este, lechuga Y cuando llegaba el bombero Llamen al bombero que se está quemando Y llegaba el bombero Y no había nada de incendio ¿no? Entonces las dos así quedadas le decían Maritza, todos the door. ¿y dónde está el fuego? aquí está el fuego decía. ¿no? así le hizo Dalí, Dalila a Sansón así le hizo y el Sansón tenía la unción de Dios ¿eh? el Espíritu de Dios bajaba en él y hacía lo que quería y cuando ya lo tenía acostadito en sus piernas le corta el pelo y la presencia de Dios se fue de él Y Sansón podía destrozar leones, ejércitos enemigos, era potente en la fuerza de su poder. Pero si el Señor se retiró un instante de él y nosotros intentamos hacer solos el trabajo, entonces descubrimos que somos débiles como un diminuto insecto. Cuando el Señor se apartó de Sansón, ¿no se volvió igual que los demás hombres? Y entonces cuando oyó el grito, ¡Sansón, los Filisteos contra ti! En vano se paró Sansón y les dijo: aquí están los gemelos. ¡Mira qué fuerte soy! ¿Eh? A lo mejor estaba Sansón, no sé cómo estaba Sansón, algo era un diabilucho. No sé, digo, pero me lo imagino así. Aquí están los hermanos Martillo pero de repente se da cuenta que vienen los filisteos ¡ah! y, y no se da cuenta que está pelón y vienen los filisteos y pum pum lo golpean y lo agarran y ¿sabes qué le hicieron? le sacaron los ojos y lo, lo, lo, lo, lo, le pusieron grilletes y eso es lo que el diablo te hace a ti cuando tú te crees muy salsa y crees que quieres hacer las cosas fuera de la presencia de Dios, fuera de lo que Dios dice ¿sabes qué? el diablo te agarra, te saca los ojos y te vuelve a encadenar ¿tú no quieres eso para tu vida? Los filisteos se burlaron de él. Es bueno que esta petición esté dentro del Padre Nuestro. No permitas que caiga en tentación. No me hagas caer en tentación, Señor. Que tu presencia, que tu, tu espíritu santo, como decía David, no se vaya de mí, Señor. No quites de mí el gozo de tu salvación, Señor. Tenemos que estar orando Señor No me dejes No me metas en tentación No retires de mí Tu espíritu Señor Hay muchas tentaciones Que nos rodean Una es esa Creer que podemos confiar Perdón cre Creer que podemos hacer las cosas sin sí, su gracia divina. Y otro conjunto de tentaciones vienen con las co condiciones providenciales. Algunos de nosotros nunca hemos sabido lo que significa una necesidad extrema. ¿O sí? Tal vez sí. Mejor no levante su mano. Y hemos vivido desde nuestra niñez y juventud en un bienestar social. Y, en, y cuando vemos la suma pobreza que ha impulsado a hacer algunos hombres, cómo podemos estar seguros que no nos habríamos comportado nosotros de una de la misma forma o peor forma. Y nosotros es bien fácil juzgar cuando alguien tiene una necesidad. Y entonces cuando tenemos una necesidad extrema, empezamos a hacer cosas fuera de Dios. Porque nuestra confianza está en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer. Y entonces hay gente que inclusive hasta roba y mata para robar. Y tú dices, ay, pues es que si tú estuvieras en las mismas condiciones, que él, ¿quién sabe qué harías? Entonces da gracias a Dios que no estás en esas condiciones y entonces debemos estremecernos y decir Señor cuando vemos esas familias pobres apretujadas en un cuartito donde escasamente hay espacio para observar una decencia común, cuando veo la falta del pan para evitar que los hijos lloren de hambre, yo creo que eso es lo peor que podemos ver, o sea que nuestros hijos lloren de hambre cuando veo que las ropas de los hombres y las mujeres están desgastadas en su espalda en su cuello y es demasiado ligera para protegerla del frío, te suplico que no me sujetes a una prueba así para que no sea conducido a la condición de estirar mi mano y robar, no me metas en la tentación de una necesidad así. Esa es otra tentación. ¿eh? Y por otro lado, está la tentación o pruebas del dinero. Cuando tenemos para gastar de más de lo que realmente necesitamos y estamos rodeados de una sociedad que nos tienta a gastar que nos tienta al juego que nos tienta a la prostitución y que nos tienta a todo tipo de iniquidades la persona que tiene una fortuna en la mano antes de alcanzar una edad de conocimiento de Dios fíjate bien, está rodeado de aduladores y tentadores y todos ellos ávidos de despojarlo ¿acaso es de sorprenderse? Que esta persona que tiene tanto dinero y que puede hacer muchas cosas sea conducido al vicio o caiga en pecado o que se convierta en un hombre moralmente arruinado no. ¿Por qué? Porque tiene para todo. Las mujeres lo tientan, los hombres lo adulan los viles mensajeros del diablo lo acaricen y esta persona, como dije al principio si no te das cuenta de la tentación que tienes y de la debilidad que tienes, esta persona va a ser conducido como buey buey con b Como buey al matadero ¿Cómo conducen a los bueyes? A esos bueyes poderosos que jalan arados A esos animalotes con cuernotes ¿Cómo los jalan? Con un anillo en la nariz Y una cuerdita Y ahí van Y ahí vamos todos Mira Mira Hay mucha gente que dice, es que si yo fuera rico, si yo me sacara la lotería, si yo hiciera, ¿sabes qué? Por, en, en, en, en porcentaje la gente que se ha sacado la lotería a nivel mundial, se destruye su vida. Estaban felizmente casados antes, a lo mejor sí con problemas y deudas y demás. Se sacan la lotería y lo primero que hacen es comprarse 20 mil cosas y ya está por acá. Y lo segundo que pasa es que se divorcian. Y los hijos por todos lados. Así vean, yo en, entren a Google y métanse estadísticas ¿sabes? y van a ver. No me crean, véanlo ahí. Podemos agradecer muchas veces al cielo que no hayamos conocido nunca esa tentación, pues si fuera puesta en tu camino, tal vez tú también estarías en un inminente peligro. Así que si Dios no te da así, ¡ay, para que seas, dale gracias a Dios por lo que tienes y valora lo que tienes, porque si tal vez tuvieras más. Nuestro Padre sabe que nuestro corazón se desviaría hacia otro lado. Y estaríamos deseando otras cosas y no a Él. Y estaríamos así de caer, no en una, sino en un montón de tentaciones. Yo no estoy diciendo que el bienestar y que tengas dinero esté mal. No, siempre y cuando tú sepas caminar en Dios. Porque Dios sí te da el dinero con un propósito. Y ese es el reino de Dios. Y que puedas bendecir a los demás. Cuando se sale de eso. Si las riquezas y el honor te fascinan, no los busques con avidez, sino más bien ora. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Si tú eres probado con una tentación, con un mal y tú aguantas, la prueba. ¿Sabes qué haces? Engrandeces su gracia. Y nuestro propósito es engrandecer su nombre, su gracia. Y cuando vienen las pruebas y las tentaciones y tú resistes y te mantienes firme, lo que estás haciendo es engrandecerlo a él. Mira, Nuestro Padre Celestial, tenemos que entender que nuestro Padre Celestial nunca ha sido su intención de mimarnos y guardarnos de la tentación. ¿Sí? ¿Lo habías? ¿Cómo? Pero si es mi Padre Celestial. ¡Qué gacho! ¡Qué fácil sería! ¿Sabes qué es parte del sistema que Él estableció sabiamente para nuestra educación? No quiere que seamos tú y yo bebés hundidos en una carreola en toda nuestra vida. No, Dios quiere que te levantes en tu vida. Mira, Él creó a Adán y a Eva en el huerto, ¿estamos de acuerdo? Y no puso una barda de hierro alrededor del árbol de la vida, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido, ¿no? Poner a todos sus ángeles ahí alrededor y quién pasa, hijo, quién vive? Adán, vete para allá. ¿No hubiera sido fácil eso? Sin embargo, pone el árbol ahí para probar a Adán y a Eva. Porque Él quiere personas voluntarias que lo amen a Él. Y Él no les dijo, no pueden alcanzar ese árbol, sino ¿qué hizo? Les predino y les dijo, no coman de ese árbol no toquen de ese fruto aunque ellos podían alcanzar el árbol como pasó Dios quería que ellos hubieran tenido la posibilidad de alcanzar la dignidad de la fidelidad voluntaria escúchame bien fidelidad voluntaria si sí, permanecían firmes pero sabes qué, la perdieron por su pecado Y Dios tiene la intención en su nueva creación, o sea, en nosotros, de no escudar a su pueblo de los diferentes tipos de prueba y aflicción. Eso sería engendrar, escúchame bien, hipócritas, robots. Porque sabes qué? Nos mantendría a nosotros en un nivel de enanos y flacos y débiles. Muchas veces. Las tentaciones llegan a nosotros y somos probados y cuando oramos no nos metas en tentación y resistimos, ¿sabes qué? Porque sabemos que nuestra debilidad, en nuestra debilidad Él se fortalece y, y, él, y él se hace fuerte en nuestra debilidad y clamamos a Dios. Y entonces Él nos empieza a llenar de sus fuerzas. Y Él nos empieza a llenar de su confianza. Y resistimos y decimos no nos metas en tentación. Y decimos Espíritu Santo aquí estás tú conmigo. fortaleceme, Señor, ayúdame a resistir. Y entonces ¿sabes qué pasa? Wow Te vuelves fiero como el león. Aunque sea tu debilidad. Porque no te estás apoyando en ti mismo. Sino te estás apoyando en Dios. Entonces cuando viene la tentación y entonces en vez de tú estar bailando con la tentación y cerrándole los ojitos como Sansón a Dalila, agarras y dices, Dios no me metas en tentación Señor, fortalécete en mi debilidad Señor, tú sabes que soy débil en esto Señor. ¿Has clamado así? Señor, oh yo sé que esto me hace caer, Señor yo sé que soy débil en esto Espíritu Santo, fortalécete en mí, entonces agarras y dices... Hace unos días, cuando empecé a preparar todo esto, es, es, es, mis hijos pusieron la película Prueba de Fuego. ¿Sí la han visto? Si no la han visto, se las recomiendo. Excelente película para matrimonios y para todos. A mis hijos les encanta y no están casados. Qué bueno, gracias a Dios. van a. Yo creo que van a empezar su matrimonio distinto. Pero me llamó mucho la atención cuando esta persona El esposo tenía Él, él, él, él lo que le llamaba la atención Ahí en internet y, y se conectaba y, y perdía mucho tiempo y la esposa le decía Pues qué onda contigo y demás Y, y le reclamaba a la esposa y él se enojaba y, y era un pleito Pero cuando él empezó a meterse con Dios Y empezó a entender que, que, que, que había cosas que no lo dejaban Que lo tenían anclado ahí ¿Sabes qué hace? Se da cuenta Y está la tentación ahí y quiere darle clic A donde dice quieres ver, quieres ver, quieres ver Y está ahí tentado ahí Y de repente agarra y dice, no, no, no, no y agarra el monitor y se lo lleva afuera y le empieza a dar con batazos. Y el vecino se le queda bien así como diciendo, ahora sí se volvió loco este. Sabes que muchas veces nosotros tenemos que hacer eso. Si piensas romper tu monitor, mejor dámelo. Aquí nos hace falta en la iglesia. Y después agarra el CPU, la computadora agarra y también la pone y, pero hasta le da gusto, así le da. Muchas veces tenemos que hacer eso. ¿Y sabes quién te da esa fortaleza? El Espíritu de Dios. Parece extraño, pero así es. Ya vamos a terminar casi. Vamos al tercer punto. ¿Qué lecciones nos enseña esta oración, esta plegaria? La primera lección, y me voy a ir ya rápido. La primera lección que nos deja... No nos metas en tentaciones esta. Nunca te jactes de tu propia fuerza. Tú no puedes vencer la tentación solo. No diga no, yo nunca voy a caer en esas tonterías y pecados. Yo soy más fuerte. Me pueden probar. Van a encontrar en mí un rival invencible. Yo me sé la Biblia de aquí para allá y de arriba para abajo. Y yo sé, y yo tengo, y yo no, mira, es que yo tengo tantos años en la iglesia y yo sé. mira nunca cedas a un pensamiento de autoestima por la fortaleza propia nunca cedas a eso sino al contrario, di, Señor yo no puedo, yo confío en ti tú eres mi fuerza, yo no tengo ningún poder Señor, soy tan débil como el agua porque si tú confías en tu propia fortaleza el diablo va a llegar y va a apretar en el punto justo y tú vas a caer Tú te puedes sentir completamente firme en tu vida y ¿sabes que Va a llegar y mover dos, dos ladrillos de, del fundamento y toda tu casa y toda tu confianza. ¡ruas! Y cuando estés tirado ahí, toda tu confianza que tú creaste sobre ti mismo, entonces el diablo te va a pisotear y te va a hacer todo lo que él quiere porque confiaste en ti. Nunca invites a la tentación jactándote en tu propia capacidad. ¿Escuchaste eso? Esto es de hombres y de mujeres, ¿eh? Y perdón que te lo diga así, pero cuando yo estaba esto, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Dilo tal cual. Y si te enojas, enójate. Pero díselo. Tiene mi pueblo que entender que no tenemos que estar buscando y abriendo las puertas a la tentación, porque tú confías en tu propia. Fuerza. Cuando tú entiendes que tú eres débil y que tú tienes que cerrar la puerta y confiar en Dios y clamar, no me metas en tentación, Señor. Estás, de, estás, dejando de confiar en ti y estás confiando en Él. Y entonces sí vas a poder vencer la tentación. Esa es una gran diferencia a cómo has vivido. Nunca invites a la tentación. Nunca desees la prueba. Hace años una persona decía, oh, este, oh, Dios me ha prosperado tanto, fíjate bien lo que me decía esta persona, Dios me ha prosperado tanto, Dios, Dios, Dios, tengo tanto durante tantos años que sabes que temo que no soy hijo de Dios, ¿por qué? Pues porque soy tan próspero y me va tan bien y, y, y pues yo veo que Dios disciplina a otros y, y, y a mí no me disciplina. Creo que yo no soy hijo de Dios. Yo quisiera ser tentado como esas personas. ¿Sabes que No busques la tentación. No desees la tentación. Porque sabes que vas a caer en problemas. Mira, todos aquí a lo mejor tenemos hermanos. Y cuando éramos chiquitos y todo, que le estaban dando con la vara o con el cinturón, porque en mis tiempos utilizaba el cinturón. Y con hebilla. No de la otra parte, sino con hebilla. Te quedaba aquí marcado Levi's. <risa> o Wangler o no sé qué, ¿Eh? Milano sí. el taconazo Popis en ese entonces tú sí conoces el taconazo no Ah, no me digas que no utilizaste zapatos de plataforma mira nosotros como hijos si vemos que le están dando al hermano y le acaban de dar al hermano y estás platicando con el hermano y llegas hermano te dieron ¿verdad? sí como te ama a mi papá ¿verdad? sí a mí no me ama porque yo creo que no me da ¿A poco, ¿A poco tú dirías eso, no? Papi, también dame a mí, ¿no? Para saber que me amas, ¿no? No andamos buscando eso. Seríamos unos tontos, ¿no? Ningún hijo jamás haría esto. No debemos desear por ninguna razón ser afligidos o probados, sino que debemos hablar no nos metas en tentación. No te metas en la tentación. Y la última enseñanza es no acudir nunca a la tentación. No, perdón, no es la última. No acudir nunca a la tentación, el hombre y mujer que ora, no nos metas en tentación y luego vas a ella, es un mentiroso delante de Dios, perdóneme que te lo diga pero si tú estás orando, ¡Oh, señor, señor, sí mira lo que ha hecho Dios, y tú te vas directo a la tentación, eres un mentiroso para Dios y si se cae esto también ¿Cuán hipócrita debe de ser un hombre y mujer que dice esta oración y luego asiste a, a presenciar espectáculos indecentes como el table dance o se va a una reunión donde sabe que habrá chismes y va a criticar a alguien? ¿Cuán falsa es aquella persona que ofrece esta oración? No me metas en tentación y luego se para en el bar y toma hasta ponerse hasta las manitas y habla con hombres que hablan puras groserías y mujeres de vida ligera y demás y todo. Perdóneme que se lo diga, pero ¿sabes qué? Son hipócritas. Y si Jesús lo dijo, yo lo digo también. Si Jesús puedo decirle hipócritas a los religiosos, yo les digo a la gente hipócritas. Si tú estás orando, no me metas en la tentación y tú te vas a meter a la tentación. Mira. Mira. Si tú eres de esas personas y dices no me metas en tentación y te vas al pecado. Es una vergonzosa irreverencia si sale de tus labios y asistes a cosas que sabes que tienen un tono moral malo. O sabes que no le agradan a Dios. Y a lo mejor dices oh no, no deberías de decirnos tales cosas. ¿Por qué no? Y yo me atrevo a censurarlos en el nombre de Dios. Porque esto no se trata de un juego mis queridos hermanos el diablo está a la puerta y sabes qué quiere hacer el diablo no quiere agarrar y decirte ay Carlitos te va a decir ay Carlitos qué bueno que estás aquí ¡Zum! te vuela la cabeza te mata mata tu fe destruye tu vida tenemos que entender por eso se los digo tan fuerte porque tenemos que reaccionar iglesia allá afuera hay todo tipo de tentaciones ¿Cómo te echas el clavado allá al mundo fortalecido en Dios o a ver, a ver qué se me cruzan pues se me cruzó y ya hasta nuestras esposas luego ni nos creen de tanto perdón, perdón, perdón Ay, perdóname, perdóname, perdóname. De veras, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Y viceversa, las esposas a los esposos. Mira, hay un mundo de hipocresía a nuestro alrededor. La gente va y viene a la iglesia y dice, no nos metas en tentación. Y saliendo, sabiendo que se encuentra la tentación, van derechito a ella. Mira, Si tú eres de esas personas, tú no necesitas pedirle al Señor que no te meta en tentación. Él no tiene nada que ver contigo. Entre el diablo y tú pueden hacer lo que se les dé la gana. Sin necesidad de que te burles de Dios con tus oraciones hipócritas. Perdona que te lo diga así, pero así es. Y estamos luego ahí, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. El hombre que va al pecado voluntariamente con sus ojos bien abiertos y dobla su rodilla al pecado y el domingo en la mañana está en la iglesia y repite mil veces, oh no me metas en tentación, no me metas en tentación, es un hipócrita sin máscara en su rostro. Guarda esto en tu corazón, escúchame, guarda, llévate esto en tu corazón porque es bien importante. Esto es de hombres y mujeres. No me metas en tentación. La última enseñanza. Que nos deja no nos metas en tentación. Es no conduzcamos a los demás a la tentación. Algunas personas parecen singularmente olvidadizas del efecto de su ejemplo. Pues hacen cosas malas en presencia de familiares De amigos O de sus hijos Yo te invito a que pienses ahorita Mediante el mal ejemplo Podemos destruir a otros Y sabes qué, Te destruyes a ti mismo Yo te invito a que no hagas nada Queridos hermanos y hermanas, no hagan nada de lo cual tengas que avergonzarte o que no quisieras que otros copien de ti. Pablo, que decía? Imítenme a mí, ¿no? Imagínate si cada uno de nosotros aquí pudiéramos decir lo de Pablo. Imítame a mí. Qué fuerte, ¿no? Y en qué te van a imitar? ¿En lo malo? ¿O en lo bueno? No hagas nada de cual tengas que avergonzarte. Haz bien en todo momento y no, escúchame bien, esto es bien importante, no permitas que el diablo te convierta, escúchame bien, te convierta a ti en su zarpa de fiera para destruir las almas de los demás. Por tu ejemplo. Tienes que orar con sinceridad. No nos metas en tentación. Y no conduzcas a tus conocidos. A tus familiares. A tus amigos. Y a tus hijos a ese lugar. Mira. Hoy en día. Si tus hijos... Tienen edad de ir a fiestas y demás y todo ese rollo. Y son invitados a tal o cual, inclusive a fiestas familiares. Pero tú sabes que habrá de todo excepto aquello que los lleve a un crecimiento espiritual. O simplemente a no practicar una buena conducta no les des permiso de ir. Ay, pero es que no está la moda, no está culo. Cool, no? Ay, pobrecito. Mira, tú debes de ser intransigente en esto. Debes ser firme al respecto. Porque entonces tú estás orando en casa. Oh, Señor. No lo metas en tentación y lo envías a la tentación. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Se lo estás poniendo de apechito? Al diablo. Porque esa oración la tiene que hacer tu hijo, no tú. <risa> Si tú estás orando No nos metas en tentación En este ejemplo No le hagas al hipócrita Permitiendo que tus hijos Vayan a la tentación Que estas palabras Se graben en ti Ahora Yo sé que esto es fuerte Y a lo mejor Pudo no haberte gustado No Tú ahí hay Dios ¿Sí? El día de ayer tuvimos un montón de ataques. Desde el viernes tuvimos un montón de ataques. ¿Por qué esta palabra? Esta palabra no le gusta al diablo. Porque te despierta. Te despierta. Pero inclusive le dije a mi esposa, y si no hay luz, de todas formas lo voy a decir, aunque me quede sin voz. Pero tú, tú, escúchame hermano mío. Tú y yo necesitamos saber esto. Y no solamente saberlo, sino aplicarlo en nuestras vidas. Porque eso es lo que va a hacer que te desatores de donde estás. Cierra tus ojos, por favor.